Historias, mitos y leyendas del rock en la voz de Cecilia Lía. Encontralas también en nacionalrock.com Hasta bien entrada la década del 70, las propaladoras eran un medio de difusión muy común en muchos pueblos y ciudades del país. Se trataba de un sistema de parlantes o bocinas instalados en la punta de los postes de luz que emitían música, publicidad y a veces programación en vivo. Fue a través de la propaladora de su cañada rosquín natal en la provincia de Santa Fe que un joven león quieco tuvo algo así como una epifanía. León iba caminando por el campo cuando de repente escuchó un sonido celestial. Una guitarra eléctrica de 12 cuerdas y cuatro voces que armonizaban perfectamente cantando algo que él no entendía muy bien, pero le llegaba directo al corazón. Un tiempo después, cuando León ya se había mudado a Buenos Aires, pasó frente a una disquería y reconoció aquella melodía que lo había impactado tanto. Entró al local y pidió el disco. El vendedor le explicó que no podía vendérselo, pero a cambio le ofreció un disco del autor de la canción. Fue así que Leon Gieco se fue a su casa ese día con The Free Willy de Bob Dylan bajo el brazo. Cuando escuchó el disco quedó impresionado por una canción en particular. Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down? El impacto fue tan grande Que lo impulsó a componer su primera canción. Tomó algunos acordes prestados y escribió una letra inspirada en el Mendozazo, una movilización popular contra la dictadura de Onganía que había tenido lugar en aquellos días. Teníamos un winkofong y me mataba con Free Willing de Bob Dylan, que tiene Blowing the Wing ahí. Entonces yo empecé a tocar con Dylan, Blowing the Wing, y ahí le robé la canción y hice Hombres de Hierro, que es una afano así, total. Es muy, muy parecida. Hombres de Hierro que no escuchan la voz. El grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Cecilia Lía te trajo una nueva historia del rock de acá, de allá y de todas partes. Encontralas todas en nacionalrock.com.